Eh, ¿Qué tal María? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Flor Berreau, abre hablo en Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día Buenos días Contanos, defendiendo el trabajo de los compañeros pero también el propio porque nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir allí, ¿no? Exactamente, nosotros entendemos que, que, que esta, esta avanzada es una manera de medir temperaturas de cuál es la reacción, reacción del sector para defender los puestos de trabajo digamos vienen por todos, de lo que nosotros decimos, tenemos que defender a los compañeros Jujuy que son los que hoy se han quedado sin trabajo, pero eh, tenemos que defender los puestos de todos y defender también de alguna manera que la continuidad de la, de la agricultura. agricultura familiar eh, y, y la Secretaría de Agricultura Francisca, pues, la Secretaría que aún es hoy es chica y tiene pocos trabajadores para la necesidad real sí, sí. del de, de territorio y de, de los productores de la agricultura familiar Por lo tanto, no vemos la necesidad de que sea eh, necesario un, un, un chique de esa estructura. Eh, entendemos a Clara, como decía recién, eh, que no es una intención política de nuestro gobierno atender al sector, que la, la mirada hacia el sector agrícola, por otro lado, ya con un cambio de nombre y de estructura, el Ministerio de Agricultura, Agroindustria, mm -hmm. Claro que sí. Eh, eh, María ¿y cómo, cómo es la cosa? esta resistencia de los trabajadores este reclamo solidario por los compañeros sin trabajo y han sido despedidos es una medida en el ámbito nacional, ¿no? tengo entendido sí, sí, estuvimos el viernes pasado este miércoles de paro con asambleas, movilizaciones encuentros con trabajadores y otros organismos nacionales y estuvo un grupo un, una comisión, pero nosotros tenemos ...de conformar... ...de las distintas regiones de Buenos Aires... ...en el Ministerio... ...a la espera de la respuesta de la audiencia ya solicitada... ...la cual fue negada... ...y fue postergada para la semana próxima... hubo una movilización... ...en la puerta del Ministerio ayer... Eh, de ATE... Eh, ...y no logramos que... ...que el Ministro recibe de respuesta... Eh, eh, ...seguiremos con medidas... Eh, la semana viene va a haber medidas a el paro, a ver la asamblea y en Río Negro en particular vamos a tener un plenario para pues, los trabajadores de la nacional, de ATE delegados de ATE de todos los, de los organismos nacionales donde también más solidaridad más apoyo, de todas maneras no somos el único organismo que está haciendo los vestidos, esto es una generalidad de eh, y se está usando como argumento todo el desmanejo de, de, de, de la gestión anterior en los ministerios, todas las plantas políticas, pero lo que sea, claro que finalmente eh, no hay denuncia en relación a, a los funcionarios anteriores y que los despidos están alcanzando a los trabajadores reales, ¿no?, a los ñoquis. En se despidieron a trabajadores con más de 10 años de antigüedad, dirigentes políticos de de estas organizaciones sociales de CUN, a nuestros fuertes delegados gremiales. Entonces queda claro que con, con un argumento terminan eh, eliminando del ámbito del Estado Nacional de todo lo que se les molesta o puede llegar a ser oposición eh, política, resistencia de la organización de los trabajadores. Pero, bueno, lo cual nosotros no vamos a permitir, y bueno, desde el que se está denunciando en todo el país. Uh -huh. eh, María, ¿se sabe cuál es eh, la idea, cuál es el proyecto de este gobierno con el sector de la agricultura familiar y particularmente qué piensa hacer con la Secretaría de Agricultura Familiar? Mira, eh, ayer tuvimos una reunión, eh, la primera reunión que tuvieron eh, en el Podio so de la que estamos realizando con los nuevos coordinadores o delegados que comenzamos les llama provincial la Secretaría de Educación Familiar tiene delegaciones en cada una de las provincias claro, sí, sí. Entonces, por un delegado que es eh, designado del ministerio sí. eh, recién eh, los primeros días de febrero se comenzaron a, a designar estos dejanos uh -huh. si bien los han designado no están puestos en funciones y nosotros estamos en este momento con una ya de de decir nada pero que todavía no están funciones estuvieron ayer nosotros estamos esperando el equipo hacer en esa reunión eh, cuáles son los lineamientos cuál va a ser el presupuesto cuáles van a ser las uh -huh. trabajo la verdad es que estamos sin información estamos trabajando deso gestionado de una manera como lo venimos haciendo este claro. tiempo porque el vaciamiento que se llegaría eh, vamos allá de más y venimos haciendo años con con vaciamiento de funciones y de presupuestos, claro. este, así que bueno, estamos a la espera. No tenemos información certera, Ajá. tenemos algunos indicios, Ajá. ¿no? Y También tiene... El eh... cerero recién ahora está Ajá. designando las autoridades, sí. este, este, tenemos, estamos sin dinero, desde los primeros días de diciembre no tenemos dinero sin se ve el mes de alquiler de, de la oficina de la Secretaría, este... Ajá no tenemos el modo para regar vehículos ni para uh -huh. poner los combustibles con lo cual no podemos llegar al campo. Uh -huh. Ahora es María la eh, el, el el responsable nacional de agricultura familiar eh, tiene algún antecedente en relación con el sector quién es? Eh, eh, sí eh, el secretario de agricultura familiar de N Eh, es en la zona del de Santa Fe digamos que antecedente de Santa Fe y de Santa Río, que trabaja en el sector del campo ah. eh, no de por supuesto es para la Secretaría de Agricultura Familiar uh -huh. eh, pero digamos, es una persona vinculada al sector agropecuario ah. no al sector de la agricultura ah, me imaginaba, claro bueno, eh, María gracias por el contacto y vamos a seguir de cerca todo esto, ¿eh? me imagino que el plan bueno. de lucha va a continuar, ¿no? sabes que voltimos que tenemos acompañamiento la discusión de todos los medios de lo que viene sucediendo eh bueno para la incorporación de ustedes como compañeros de de Julia que aparecen los contratos los comprobos ¿no? estamos, estamos con contrato vencido el 31 de diciembre y todavía no tenemos novedades de cómo se contar y ya no tenemos la carta de sí tampoco tenemos contrato firmado claro bueno gracias por la comunicación y saludo a todos los compañeros ahí de de cultura familiar eh y que ojalá bueno. logren lo que están reclamando. Un abrazo, ¿eh?